Cuando hablamos, por de San Francisco de la mayoría de las personas son racializadas, o sea, personas normales que viven ahí, es porque la, la administración se les entiende de esas problemáticas. La administración, cuando, por ejemplo, o sea, cuando buscas un piso de alquiler, eh, barato, eh, etcétera lo encuentras en San porque nadie quiere eh, vivir ahí. Nadie por los prejuicios, por el, o sea, lo que sea. Entonces, lo mismo, en, en el vertendón, eh, los modelos de y de... <risa> Cosas de sí. Entonces es como Eran muy si relacionistas Son colegios que a pesar de estar aquí Obviamente en el País Vasco La mayoría de los alumnos eran perso o sea, personas No blancas Y cuando alguna persona blanca eh, O sea, una familia blanca Quería eh, que, que estuviesen ahí Era como No te juntes mucho con esa pena Yo mis compañeras Aldo, Por ejemplo Hasta el día de hoy me seguía diciendo, tía, ¿te acuerdas cuando yo les hablé a mis padres de ti y yo estaba abajo en el portal y algo me decía, tía, es, o sea, estábamos en el teléfono y algo diciendo, tía, espero que no lo hayas escuchado esto último, porque estaba literalmente diciéndole, no te jutes con, trabajo, con esa mora aquí.